Las reservas de, de común. solo en un fin de semana en la ciudad de 16.000 mujeres fueron violadas. El grupo armado A masacró a 104 personas.